¿Cuántos están felices este Shabbat? Amén. Llenos de regocijo. a veces con la liturgia y todo eso nos acartonamos un poco. Debemos soltarnos. a b i n o Malkeinu, bendito eres, bendito es tu nombre. Gracias, Hashem, porque nos permites estar aquí todos reunidos. Gracias por el corazón dispuesto de cada uno de nosotros a recibir de tus instrucciones de la disertación de la Parashá. a Gracias porque tus palabras son vivas y hacen vida en nosotros. Nos renuevan cada día. Es como un agua fresca que nos refresca. Queremos ser como árboles plantados juntos a esas aguas, para que nuestras hojas nunca caigan y siempre estén reverdeciendo. Queremos siempre ser un holocausto vivo ante tu presencia. Que nuestras vidas puedan ser santificadas para ti, para nosotros poderte santificar. Que así sea Hashem por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén y Amén. Está para allá, h e m o r habla sobre santidad de los coanín, santidad de las ofrendas, habla sobre las fiestas solemnes, habla sobre el aceite de las lámparas y sobre el pan de la proposición y sobre el castigo al blasfemo. La última, para allá que me tocó disertar, hablamos sobre cómo el Eterno, con brazo extendido, nos saca de Egipto. Creo que algunos lo recuerdan. Y nos saca con un propósito. Nos saca con el propósito de poder santificarnos para nosotros santificar al Eterno. Para nosotros ser su pueblo y él ser nuestro Elohim. Hablamos sobre los procesos que involucran el realmente santificarnos para el Eterno. La p a r a c h a pasada se hablaba de todos los pecados, transgresiones que no son dignos ante los ojos del Eterno. Hablaba sobre todos los pecados sexuales que mayormente nos involucran a nosotros como seres humanos y que son abominables. Y que muchas veces nos alejan de la presencia del Eterno. La para allá pasada hablaba sobre cómo debemos nosotros comportarnos en nuestro diario vivir para el Eterno. Y esta para allá es muy importante, porque esta para allá habla sobre la santidad de los Koanín, la santidad del liderazgo. Habla sobre la santidad de las ofrendas que deben ser dadas a Elohim. Entonces, cada vez vamos avanzando de un paso a otro. a l l e n nos va llevando, primero nos hace un llamado. Después que nos hace un llamado, nos dice cuál es el propósito de ese llamado. Y el propósito de ese llamado es que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces, ese es el propósito de e Primordial que debe haber en la vida de cada uno de nosotros. Cuando te digan cuál es tu llamado, mi llamado es ser de Elohim, mi llamado es santificar al Eterno, ese es mi llamado. ¿Cuál es el propósito? Ustedes se preguntarán muchas veces: bueno, ¿y cuál es el propósito realmente de mi vida aquí en esta tierra? Bueno, tu primer propósito es que tú ya fuiste llamado a los que están aquí, a los que estamos aquí. El propósito es que fuimos llamados para santificar al Eterno. Fuimos llamados a santificarnos nosotros para poder santificar al Eterno. Nosotros muchas veces hacemos como nuestros antepasados cuando recibieron la Torah: n a c e benishma. Haremos y escucharemos. Ese es el deber ser de t o d o j u d í o Hacer Emuná con convicción. No voy a creer y entonces voy a analizar si realmente eso me conviene. No es que yo voy a escuchar las palabras del Eterno y voy a analizar si realmente me convienen. Entonces el Eterno primero te hace un llamado y te dice: Sal de Egipto. O, como le dijo Abraham, a sal de esta tierra, que yo te daré una tierra a ti y haré de ti una gran descendencia, una gran nación. Entonces, él primero te dice: haremos y después escucharemos. Entonces, el deber de nosotros,、eh, cuando escuchamos lo, las mismas, cuando escuchamos El proceso de Elohim que quiere hacer con cada uno de nosotros, nuestro deber es h a c e r inmediatamente. Pero nos hemos convertido en una sociedad en que primero, primero analizamos, estudiamos. Primero, primero decimos, bueno, déjame ver si esto realmente me conviene. Déjame analizar si realmente tengo que irme. Déjame analizar si yo realmente debo cumplir este mandamiento. Porque en esa sociedad nos hemos convertido en una sociedad yoísta, en una sociedad que pensamos primero en nosotros, en una sociedad en que vemos primero nuestra voluntad. Pero Hashem quiere que hagamos su voluntad y que renunciemos a nuestra voluntad para poder obedecerlo. La única forma de t u poder cumplir las mispot, la única forma de t u poder cumplir la voluntad del Eterno, es que renuncies a tu propia voluntad. Entonces, muchas veces nos convertimos en una sociedad en que solamente le hacemos caso a lo que llevamos dentro, nuestros pensamientos: el yo, yo quiero esto, yo quiero esto otro, esta es mi meta. Pero te has preguntado cuál es la voluntad del Eterno en tu vida. No, que yo no cumplo esta misbó o esta misbá porque、eh, no estoy circuncidado. Entonces yo no la tengo que cumplir.、Eh, y tampoco cumplo la m i s b a de circuncidarme porque aún lo estoy pensando, porque aún lo estoy analizando. O no, yo no puedo hacer esto porque no estoy en Eres Israel. Y siempre argumentamos la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Siempre la argumentamos con una cosa o con otra. Hashem quiere que nosotros cambiemos nuestra vida para poder bendecirle a Él y hacer su voluntad. Él nos dio albedrío propio. ¿Cuántos tienen albedrío propio?、Amén. ¿Cuántos piensan por sí mismos? Amén. Amén. ¿Y qué es lo que quiere el Eterno? Que así como tú tienes ese albedrío propio, esa forma de pensar tuya como ser humano. Que se la entregues a Él como una ofrenda agradable. Porque eso es, ese es el deseo del Eterno. Que tú te consagres para Él. Que tú te entregues a Él. Que tú seas un holocausto fragante en su altar. En la p a r a s h a dice: No entregarás ni. Cuando vas a entregar un cordero, lo entregas completo. Si vas a entregar un vacuno, lo entregas completo. Si vas a entregar una tórtola, la entregas completa. No por pedazos. ¿Es así? Amén. O sea, el, el sacrificio era entregado completamente. Ahí no dice que le picaban una pierna para entonces sacrificarla. No dice completamente. ¿Es correcto? Ahora la pregunta es: ¿estoy ofreciéndome yo completamente en ese altar? O me estoy ofreciendo por partes, o solamente ofrezco lo que me conviene y lo que no me conviene no lo pongo en el altar. ¿Hasta qué punto somos realmente un sacrificio vivo para el Eterno? ¿Hasta qué punto nosotros nos entregamos totalmente en ese altar? ¿O solamente estamos entregando una parte? Elohim quiere todo de ti porque Él quiere consumir todo de ti, Él no quiere una parte. La voluntad del Eterno es que tú completamente seas entregado a Él. La paracha de hoy, yo la he estado compartiendo con los caballeros en lecciones de, de Shabbat y también con el grupo de adoración. Y quiero extenderla un poco. Para los que están anotando. La para a l l de hoy se va a componer de consagración, santidad, vida de altar y tienda, oración, llave para tocar el corazón del Eterno. Y por último, conociendo la voluntad del Eterno. Nuestra vida muchas veces carece de De conocer la voluntad del Eterno. ¿Por qué no conocemos la voluntad del Eterno? Una persona que no conoce a Elohim, una persona que no ora, una persona que está a l e j a d o de los pactos del Eterno, una persona que no conoce al Eterno, se le puede decir que es aceptable que no conozca la voluntad de Él. Pero nosotros que estamos dentro del pacto, nosotros que hemos conocido su llamado, Que hemos tenido una revelación. Le pregunto: ¿Usted conoce la voluntad del Eterno en su vida? Respóndaselo usted mismo. Porque entonces, cuando conocemos al Eterno, podemos entonces decir que entendemos su voluntad. Ahora, si no sabemos cuál es la voluntad del Eterno en mi vida, simplemente es porque no lo conozco y está mal. Entonces ahí está la paradoja de muchos. Oye, si yo no conozco la voluntad del Eterno, ¿qué quiere decir que yo no lo conozco a Él? Y la pregunta que debes hacerte es: ¿Conozco la voluntad del Eterno en mi vida? Si no la conoces, te voy a dar algunas claves para que la conozcas. La vida de un creyente gira en torno a un altar y una tienda. Si pueden buscar en Berechit Génesis 12, 7 al 8, para que lo vayan leyendo allí. El altar se refiere a una relación con Elohim y la tienda a una relación con el mundo. Cuando hablamos de este tema, hablamos de cómo Hashem llama a Abraham. Le dice, sal de esta tierra y de tu parentela y ve al lugar donde yo te dijere. Prácticamente cuando le da esa palabra, le dice, y haré de ti una nación grande y una descendencia grande será de ti. Le da un llamado, le da un propósito y lo saca de donde está. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese llamado? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese llamado? Epa, estás perdido. Toma este mensaje de salvación, este mensaje de gracia. Hashem te da un propósito, cambia tu vida. Y entonces tú eres trasladado del lugar donde estabas, de un lugar idólatra, que es donde estaba Abraham, y Abraham era idólatra, para los que leen la, la, la Torah. Y eres sacado para empezar un caminar de vida i d ó a t a De tienda y de altar. Ya empiezas a sacar los cimientos de donde estabas y empiezas a vivir en una tienda. Es estudiario e vivir. Entonces, la vida de altar es nuestra comunión íntima con el Padre y nuestra vida de la tienda, que no tiene cimientos fuertes, sino que en cualquier momento se puede mover, es nuestra vida en el mundo. Creo que muchos caballeros aquí que vimos esa clase están asentando como que, bueno, sí, eso es verdad, se dijo en la clase. Pero yo voy a profundizar un poco más hoy. Porque esa vida de tienda también somos nosotros. La vida de altar es nuestro ser interior, nuestro corazón. Eso es lo que está en el altar constantemente del Eterno. Y la tienda Es lo que dijimos, que es lo que nos lleva al mundo, es nuestra parte exterior, porque es lo que tiene contacto con el mundo exterior, es lo que tiene contacto con el pecado muchas veces. Entonces, nuestra vida se tiene que enfocar en una vida de altar y de tienda. El altar va con la tienda y la tienda va con el altar, eso lo dijimos aquella vez. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos vienen a ser ese altar, nuestra parte espiritual. Esa parte que constantemente está en la presencia del Eterno y debe estar en la presencia del Eterno. Pero nuestro cuerpo es el contacto que tiene con el mundo, es la tienda, es lo que peca. Es lo que mira, es lo que observa, es lo que habla. El cuerpo no se puede despegar del alma. El cuerpo no se puede despegar del corazón, del espíritu. Ni el espíritu se puede despegar del cuerpo. Pues así también es la vida de altar y tienda. Cuando nosotros estamos en la tienda, cuando estamos en el mundo, nosotros debemos tener un altar. El altar es nuestra comunicación íntima con el Padre. Y eso no puede estar separado. El día que nosotros separemos el altar, viviremos solo una vida de tienda. Y estaremos dispersos por allí. Porque realmente lo que hace que nuestra vida de tienda sea fructífera, efectiva, es porque tenemos una vida de altar. ¿Qué quiere decir? r Que cuando nosotros tenemos una comunicación íntima con el Padre, empezamos a entender y empezamos a ejercer la verdadera voluntad del Padre. Ya le estoy dando unas pequeñas soluciones a cómo entender la voluntad del Padre. Necesitamos ver la fuerza para ofrecernos a Elohim. Nosotros muchas veces. Queremos o pretendemos buscar Elohim por buscarlo, pero Elohim te ha tocado, ha tocado tu corazón. Tú puedes decir que Elohim ha tocado tu corazón, que a través de Yeshua ha tocado tu vida y ha cambiado tu vida totalmente. Amén. Y estás caminando en ese propósito, estás en continua comunicación con el Padre, lo estás conociendo. Porque muchos han tenido, bueno, sí, yo me acuerdo, hace 20 años, en una iglesia que me invitaron, yo acepté al Señor. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Bueno, no todos, porque muchos son jóvenes. <risa> pero, pero muchos que han tenido esa experiencia, hagan una retrospección rápidamente y digan, wow, ¿cuánto he cambiado de allá para acá? En estos 15 años, 20 años, 5 años, 7 años, sea el tiempo que sea para cada quien, ha evolucionado, ha cambiado, ha fortalecido, ha profundizado tu relación con el Eterno. O simplemente ha sido un, bueno, yo leo la Torah de vez en cuando y yo siento a veces un temblequeo que Hashem me toca y ya con eso ya, ya yo estoy feliz. O realmente ha sido profundo el cambio en tu vida. Realmente eres una persona exitosa en todos los ámbitos, tanto espiritualmente como materialmente. Porque nos cuenta la palabra que Hashem le habla a Abraham. Y con Abraham empieza un proceso de transformación. Un proceso de una vida de altar y de tienda. Porque Hashem, cuando se le es revelado a Abraham, Abraham lo que hace es adorarlo y tener un altar como agradecimiento al Eterno. Pero vemos también que en Abraham se cumple lo de la descendencia, lo de las tierras, lo de, lo, de las propiedades, de todo. Entonces vemos un Abraham que tuvo un llamado y años después vemos la bendición del Eterno en su vida, que ha sido transformado. Que tuvo descendencia, que tuvo tierras, que tuvo posesiones, y quitando todas esas cosas materiales, fue considerado amigo de Elohim. Amén. Entonces, podemos decir: si yo no tengo todas esas posesiones materiales que tal vez tuvo Abraham, o si estoy en la misma posición de hace 15 años, al menos puedes decir: eres amigo del Eterno. Ahora, si durante todos esos años aún no te consideras amigo del Eterno, ni tienes muchas posesiones que el Eterno te ha querido dar, algo está mal. Porque o no conoces al Eterno, o no eres amigo del Eterno, o simplemente no has creído en sus promesas y no has hecho, sino que has primero analizado para poder hacer. Y te has quedado en ese remolino de analizar la voluntad del Padre. Bueno, an analizaré la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre no se analiza, se hace. Entonces, cuando empezamos una vida de altar y de tienda, comprendemos que nuestra vida va cambiando. Nadie busca Elohim por buscarlo. Primero Él te encuentra a ti. Abraham estaba en un pueblo idólatra. Él era idólatra. Y la palabra no nos dice que Abraham un día se postró y dijo: Bueno, voy a adorar a un Elohim. No. La palabra nos dice que Elohim se le reveló a Abraham. Así Elohim se revela en nuestras vidas. Y cuando Él se revela en nuestras vidas, nosotros que tenemos una casa con pilares, fundamentos, que tenemos unas bases muy bien cimentadas donde estamos, pero unas bases cimentadas en pecado, unas bases cimentadas en cosas que van en contra de la voluntad del Eterno. Y el Eterno te dice: Ahora deja todo. Así como Yeshua le habló a los t a l m i d í n ¿qué fue lo que les dijo? Dejen todo ir. Síganme. ¿Ha cambiado algo? ¿Yeshua acaso cambió algo? No, simplemente hizo la voluntad del Padre. Le dijo a los Talmidín: Dejen todo y síganme. Elohim le dice a Abraham: Deja todo y sígueme. Y empieza una vida de altar y de tienda. Empieza una vida de tienda, una tienda que eso no tiene cimientos fuertes. ¿Por qué? Porque Hashem no quiere que tú te aferres al mundo. Hashem no quiere que tú te aferres a donde tú estás. Hashem te quiere trasladar. Que en cualquier momento él te dice: Mira, ve para allá. Y tú no tengas a nada que aferrarte. ¿Qué te puede aferrar? Un trabajo. ¿Qué te puede aferrar? Una casa. ¿Qué te puede aferrar? Una relación de noviazgo. ¿Qué te puede aferrar? ¿Alguna relación con tus hijos? ¿Qué te puede aferrar? Un trabajo bien. ¿Qué te puede aferrar? Una visión tuya o una visión que te dio el Eterno, pero tú la tomaste para ti. Pero te olvidaste del Eterno. Y muchas veces nosotros cimentamos eso en base, y es lo que quieres es que nosotros vivamos en tienda. Que en cualquier momento que Él nos llame, nosotros podemos agarrar las cuatro cosas e irnos con Él, depender de Él, vivir con Él, vivir para Él. Así como sacó al pueblo de Egipto, ellos dejaron todo. Que nosotros podamos correr rápidamente a hacer la voluntad del Padre. No sé si recuerdan la, la, la historia del rico con Yeshua. ¿Qué haré yo para tener la vida eterna? Y Yeshua le dice: Bueno, tienes que viajar h a s t a d o n a y el o h e i j a O sea, amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dice este joven rico? Yo eso he todo lo he hecho desde mi juventud. Bien, está bien, lo has hecho. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme. Dice que el joven rico se entristeció. Que el joven rico se fue triste. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nuestro cimiento en las cosas materiales y en las cosas que tenemos. Y no vivimos una vida de altar y tienda. Vivimos una vida de lo que tenemos, de nuestras visiones, del e yo, de yo pienso así. Y Hashem lo que quiere es que tú renuncies a todo lo que tú tienes para seguirlo a Él. Y eso simplemente se lo hizo al, hombre, al, al, al joven rico. Que se deshiciera de todo eso. ¿Para qué? Para poder seguir al Eterno. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese llamado? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese llamado? Y hemos dicho, no, pero es que tengo problemas con mi esposa y no puedo seguirte, Hashem. No, que tengo problemas con mi hijo y no puedo seguirte, Hashem. No, que no tengo dónde vivir y no puedo seguirte, Hashem. Y nos excusamos y no hacemos y luego escuchamos. Simplemente analizamos y decimos, no, es que yo estoy en esta situación, compadécete de mí. Hashem no se mueve. Para, porque tú des lástima. Hashem no se mueve por eso. Nunca. Hashem se mueve por tu fe, por tu emuná, porque te mueves. Por eso es que Hashem te responde. No porque estés en un rincón dando lástima. Ay, Hashem, ten lástima mira, mira lo que estoy padeciendo. ¿Y acaso Él no sabe que tú estás padeciendo eso? o a c a s o Él no te conoce? ¿Acaso Él no conoce antes que tú le pidas las cosas? Él ya no conoce qué es lo que hay en tu corazón. Ya Él lo conoce. Lo que Él quiere es, es que tú te entregues completamente. Él no quiere tus problemas. Él te quiere a ti íntegramente. Porque muchas veces nosotros tratamos de orar y de acercarnos al Padre dándole un brazo, dándole una piernita nada más. ¿Cómo es eso? ¿Que le damos un brazo solamente? Porque solamente pedimos. Porque solamente somos, somos como ovejas. Bendíceme, úngeme, dame. Y nos convertimos en eso. Nos convertimos como en esas ovejas. ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos al Padre solamente por eso? Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando? Simplemente un brazo. Una pierna, no estamos entregándonos completamente en el altar para ser consumidos completamente por Él, porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere tus problemas, Él quiere solventar tus problemas, pero él lo que quiere es que tú te entregues completamente a Él. Amén. Estamos viendo ya las soluciones de cómo conocer al Eterno. Cuando nosotros queremos entregarnos en esa vida de altar, cuando Hashem se nos manifiesta y nosotros empezamos a llevar esa vida de altar, ¿cuántos pueden decir yo llevo una vida de altar? Amén. No todos a la vez. ¿Cuántos pueden decir yo llevo una vida de altar? Amén. ¿Qué es una vida de altar? Amén. Una vía de oración, una vía de consagración, muy bien, esos son los conceptos de santidad, perfectamente. ¿Cuántos podemos decir que nosotros tenemos nuestro altar en nuestro hogar? Amén. ¿Cuántos apartan un tiempo para estar en el altar? ¿Cuántos dicen cuando tienen 40 minutos orando? Que eso es un récord para muchos. Cuando tienen 40 minutos orando y dicen, wow, Hashem, estuve 40 minutos contigo, pero están 4 horas viendo televisión. Porque ver televisión no cuesta. Escuchar música de todo tipo muchas veces no cuesta. Entretener nuestra vida con las cosas seculares muchas veces no cuesta. Wow, pero estar con el Eterno 40 minutos, ¿cómo cuesta? Entonces, nuestra vida muchas veces, la vida de altar y tienda, nuestra vida de altar se transforma en cuando ya estoy a c o s t á n d o me d e c i r bueno, Ayer, gracias por este día, te bendigo, yo bendito e r e s a m é n Y esa es nuestra vida de altar muchas veces. Nos levantamos y, ah, me paré tarde, me paré tarde, corro, corro, corro, corro, ya empiezo con las cosas del mundo, empiezo con mi vida de tienda. La tienda inmediatamente. Y tú dices: Ay Hashem, qué difícil es buscarte. Ay eterno, que, qué difícil es acercarme a ti. Porque nos cuesta estar tiempo en la presencia del eterno. Nos cuesta nos c u estar e s t a en el altar. ¿Por qué? Porque no nos entregamos c o m p l e t a m e n t Mente. Solamente le damos al Eterno un pedacito de aquí y un pedacito de allá, y nos transformamos en ovejas. Dame, bendíceme, u n g e m e y en eso nos transformamos. Entonces, no podemos aceptar que nosotros, conociendo al Eterno día a día, no podamos ser sus amigos. No puede caber en nuestra mente que nosotros, entendiendo los patos que Él nos ha escogido, que Él nos ha llamado, que ahora tenemos las herramientas en la t o r á y nosotros podamos decir: Es que yo no conozco al Eterno, es que yo no conozco su voluntad. Entonces, el grave problema es que si tú quieres tener. Y conocer la voluntad. ¿Cuántos tienen aquí un buen amigo? Un buen amigo que tiene un buen amigo. Mira, yo tengo un buen amigo, tengo una buena amiga. ¿Sí, verdad? Oye, para ustedes haber hecho esa amistad, ustedes tenían que estar horas conversando. Porque esa persona conoce de tu vida porque tú se la cuentas. Y tú cuentas de tu vida a esa persona. Y se va entablando una. comunicación, Una amistad empieza a crecer, es más, esa persona empieza a saber cómo tú piensas y tú sabes ya cómo va a decir o qué es lo que va a decir o cómo piensa tu amigo o amiga. Es correcto, podemos decir eso con el Eterno también. Amén. Entonces la pregunta es: ¿Conozco yo realmente al Eterno? ¿Coloco yo mi vida completamente en el altar? ¿Soy simplemente una oveja? ¿O mi vida de altar solamente se reduce a una pequeña oración, incluso hasta por los alimentos? Gracias a Dios por la comida. Amén. Y ya. Porque muchas veces se hace eso. Incluso hasta se nos olvida darle gracias al Eterno por la comida. No, porque es que el Eterno se merece que yo, cinco minutos antes de dormirme, yo me acerque a Él. ¿Ustedes creen que el Eterno se merezca eso? O en la mañana yo me paro y cinco minutos porque ando apurado y tengo que llegar temprano a otro sitio. Tengo que llegar temprano a sitios de mi vida de tienda. Pero para la sinagoga no vale, dale con cancha. Puedes despertarte tarde, puedes llegar tarde, no hay problema, eso es para el Eterno. ¿Cuál es el problema que yo l l e g u e tarde? Eso es para el Eterno. Ah, no, pero si es el trabajo, si es la universidad, si es una cita para hacer otra cosa secular de nuestra vida de tienda, eso sí merece que nosotros lleguemos temprano. Eso sí merece que ya no tengamos una comunicación con el Eterno, sino que tengamos una comunicación r a p i d i t a con el Eterno, para entonces nosotros poderle cumplir a la vida de la tienda. Pero para llegar temprano a la sinagoga, para hacer nuestros deberes con el Eterno, eso necesita disciplina. ¿Se acuerdan cuando hablamos del dominio propio? Dominio propio. Que yo sé que yo me paro a un cuarto para las cinco de la mañana, o a un cuarto para las seis, depende de los que les guste dormir, o un poquito más, un poquito menos. Y yo sé que yo tengo un tiempo destinado para el Eterno, mínimo, mínimo, de 30 minutos. Y digo mínimo de 30 minutos, porque por, por los primeros 10 para que se te quite el sueño. Entonces, si yo soy cumplido con las cosas de la vida de la tienda, con las cosas seculares, s c u á n t o más cumplido debo ser con el Eterno? Y discúlpenme que esta para allá no sea de tanto amor y tanto sobar y todo lo demás, sino que a veces es bueno r e d a r g u i r y es bueno entender ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la para allá de hoy nos hablaba sobre los sacrificios y nos hablaba sobre que no tienes que ofrecer un buey que tenga o algo quebrado o, o que tenga, o no tenga un ojo. Entonces, muchas veces, ¿qué holocausto ofrecemos al Eterno? ¿Cómo nos ofrecemos muchas veces? Porque Él quiere algo grato, algo que sea agradable para Él. No las obras. Él no quiere las obras. Él siempre quiere las primicias. Él siempre, siempre quiere lo mejor de ti. Él te quiere a ti completamente. Cuando nosotros empezamos a llevar una vida de altar, entonces vamos a ser unas personas victoriosas. Vamos a ser unas personas que caminemos según su voluntad. Vamos a ser unas personas que no tengamos problemas. Y si tenemos problemas, lo dejamos en el altar. Porque nuestra vida es de altar y tienda. Por entonces, cuando venga un problema, ya no va a ser tu problema. Va a ser un problema que tú lo vas a colocar en tu altar diario. Para que el Eterno lo trate. Para que el Eterno lo santifique y te diga: toma, hijo. Vas a solucionarlo así. Vas a hacerlo así. Porque eso es conocer al Padre. Tener una relación íntima con Él. ¿Cuál era el propósito del Eterno con Adán y Eva? En un principio, ¿cuál era el propósito? Hashem crea las estrellas. Crea los cielos. ¡Wow! Crea todo el universo. Todo. Después crea al hombre. ¿Y qué es lo último que crea Elohim? ¿Qué es lo último que crea el Elohim? El Shabbat. Él lo crea. O ya él no había hecho las estaciones y los días. Crea a la mujer. Después que crea al hombre, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y crea a la mujer. Pero muchos se toman ese de que, no, pero la sacó de una costilla, como para que fuera igual. No la sacó de un pie para que no la pisara. Muchos tienen esa revelación, ¿no? No, que la sacó de una costilla para que estuviera a tu lado siempre. Pues no. Pues no es así. La mujer fue lo último de la creación. La mujer es la corona del hombre. Solamente dijeron a mí las mujeres. <risa> Todos sabemos que Shabbat es la corona de la creación del Eterno. Pero la mujer, como tal, es la corona del hombre. No son sus zapatos. No es los corotos. No es su ropa para planchar. No es el maltrato. No. Es la corona del hombre. Y el hombre siempre debe ver a su esposa, a su mujer, como su corona. Enalteciéndola, engrandeciéndola, amándola, cuidándola, protegiéndola. Ese es el deber de todo hombre. Y la única forma en que el hombre vea a la mujer de esa forma es que tenga una vida de altar y de tienda. Porque cuando tú glorificas primeramente al Eterno, cuando tú te consagras en el altar al Eterno, entonces tú puedes santificar lo que tienes y puedes santificar a tu esposa. Así que los hombres casados siempre deben ver a su esposa como una corona. Amén. Esos hombres están calladitos ahorita. Y la mujer debe ser el complemento de su esposo. Hashem coloca a la mujer porque el hombre no era bueno que estuviese solo. Creo que a ningún hombre le gusta estar solo. Y los que están solos, prepárate para estar con alguien. Bueno, primero con Hashem, pero tienes que prepararte si quieres estar con alguien. Porque nada te sirve. Oye, yo me quiero casar, yo quiero conseguir una mujer. Que guau,、wow, que tenga el eterno, que sea bendecida, que sea hermosa y tal. Y tú no tienes ni para mantenerte tú mismo. Entonces eso está mal. Ya tú tienes que ir preparándote. Es así como que, bueno, el eterno me va a bendecir. Él me dijo que yo iba a tener empresas. Y de que yo iba a ser un, un, un gran empresario, exitoso, pero si no estudias administración, ¿cómo tú vas a llevar esas empresas? No, que Hashem me dijo que yo voy a ser un gran médico, que yo voy a ayudar a la gente necesitada, pero si no estudias medicina, no, que el Eterno me dijo que yo voy a tener una tremenda esposa, hermosa, bella. Prepárate, prepara tu corazón. Lleva una vida de altar y tienda. Y ve ahorrando. Ve preparándote. O eres de los que p i e n s a Hashem me bendecirá. Yo sé que Él me va a bendecir en su momento. Ya cuando me haya casado, me va a a parecer una casa, me va a a parecer un trabajo, me va a a parecer todo. Y entonces vivimos lo que es la actualidad de muchos: o en casa de su mamá, o en casa de la mamá. De la esposa, la palabra es clara: dice, Dejarás a tu padre y a tu madre, buscarás una mujer y serán una, un ejat. Serán un ejat. Me estoy yo preparando. La mujer debe ser el complemento del hombre. Miren, el hombre. Debe honrar a su mujer. El hombre es el que tiene que estar en el altar. Obviamente, las mujeres también. Pero el hombre, cuando está casado, es el que tiene que estar en el altar diario. Porque es el representante de su esposa delante del Eterno. Porque son un ejat. Cuando la mujer está haciendo los quehaceres normales de la casa, el hombre está estudiando Torah. El hombre tempranito tiene que buscar. Al Eterno, estudiando t o r á porque a través de Él es bendecida toda su casa, su esposa y sus hijos, es a través del hombre, del sacerdocio del hombre. No es que la mujer es la que se levanta y es la que ora por toda su familia, ella tiene su responsabilidad, pero es el hombre como sacerdote, el deber de cada hombre es levantarte, invocar al Eterno, tener una vida de altar para tú estar. Delante de la presencia del Eterno, por tus hijos y por tu esposa, si estás casado. Si eres divorciado, entonces por tus hijos. Y orando, por supuesto, por la futura. Bueno, piensas estar solo toda tu vida, ¿no? Ahora, muchos dicen: Wow, pero yo he estado orando y ¿por qué aún estoy solo? Bueno, porque j a y e n te está tratando. j a y e n está tratando con tu vida. Igual que las mujeres, Hashem está tratando con su vida. Prepárate, prepárate, prepárate, <ríe> prepárate que te viene la bendición. La, la, la, la, la, la disertación de la Parachay iba por un lado y nos fuimos por otro, pero bueno, si eso es lo que q u i e r e e l eterno, está bien. Y la mujer: la mujer es algo súper importante en la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque la mujer es la esencia del Eterno. La mujer es la parte espiritual en la vida familiar. El hombre es el estandarte, el representante, el que está parado delante del Eterno. Pero la mujer, como corona, es la parte espiritual del hombre. Es la parte sensible de la pareja. El hombre tiene que ser aferrado a la Torah, consciente de la Torah, con pasos seguros. Vamos hacia allá, allá nos encaminamos. Y la mujer es la parte espiritual, la parte sensible. Y la mujer tiene que sujetarse al esposo así como nosotros nos sujetamos a la Torah. Ahora, s í no hay amén de las mujeres. Porque qué fácil es que nos hemos transformado desde los 80 para acá en, en familias latinoamericanas matriarcales. La mamá es mamá y papá. La mamá hace todo. Y eso se tiene que acabar. El hombre tiene que levantar el sacerdocio con amor, amando como debe ser, con humildad. Pero el hombre tiene que levantar el sacerdocio latinoamericano. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en hombres con faltas de decisión, con faltas de proyección, con faltas de sueños. Y dependemos de lo que diga, ay, lo que tú digas, mi amor. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que tú digas, mi vida. En eso nos hemos transformado. ¿En qué? Bueno, lo que diga mi mamá, porque mi mamá es la que hace todo en la casa. Y se escucha muchas veces mujeres al poder. Sí, se escucha mucho. Y ustedes no saben la maldición que eso genera en sus vidas y en la vida de sus hogares. Porque eso genera una maldición. Porque la mujer no puede estar en la posición del hombre. Eso es ir en contra del de modelo, del principio del Eterno. Yo sé que dan risa muchas cosas, pero debemos tener cuidado. No, pero es, que, pero es que mi esposo no ora y yo tengo que orar por él, está mal. Eso está mal. No, porque yo voy a la sinagoga porque él no va, eso está mal. Porque nos hemos convertido en una sociedad donde adulteramos con los ministerios. Nos hemos convertido en una sociedad donde adulteramos con la obra del Eterno. ¿Por qué? Porque cumplimos primero las cosas de la sinagoga, cumplimos las cosas del Eterno, pero no atendemos a nuestros esposos como debe ser. Ahí estamos rompiendo un principio. Ahí estamos rompiendo un orden. Porque la misión de una mujer, la misión de un hombre, es su pareja. Y cuando tú interpones algo por encima de eso, y así sean los mismos hijos, estás rompiendo el orden. Amén. Amén. Ya los amenos fueron bajando. Chum, chum, chum. Hashem quiere que seamos restaurados. Amén. Hashem quiere que avancemos. Allén nos muestra nuestras equivocaciones. Allén nos muestra hacia dónde debemos avanzar. Allén quiere que nos santifiquemos para santificarlo a Él. Pero qué duro y qué difícil es cuando muchas veces Allén nos muestra en lo equivocado que estamos y somos tan tercos y seguimos nuestro propio camino. Y no podemos hacer la voluntad del Padre porque simplemente seguimos nuestro propio camino. Ah, que Hashem me tocó hoy. a、ah, Me arrodillo, me, me inclino. Ah, Hashem, eres grande y no sé qué. Y pasan tres semanas y ya te olvidaste del Eterno nuevamente. Pasan cuatro semanas y ya, bueno, este, lo que pasa es que en medio de la prueba, yo sentí que el Eterno me tocó. En medio de la prueba, en medio de, de ese problema tan grave que yo tenía, que yo sentía que perdía todo, entonces sí busqué al Eterno con todo mi corazón. Pero ahora que tengo todo ya como tranquilo, entonces ya no lo busco como aquel momento. Eso no es tener una vida de altar y de tienda. Eso es no ofrecerse íntegramente delante del Eterno. Porque entonces, cuando estás en medio de un problema, entonces ahí sí te metes en altar con todo: ropa, casa, carro, con todo. Porque estás en medio de l p r o b l e m a Hashem, ayúdame. Estoy aquí en tu altar. Ahora sí, m entrego e por completo. Pero cuando resulta que no tienes problema, cuando estás tranquilo, cuando estás quieto, cuando todo está reposado, entonces ahí sí le das un bracito. Bueno, Hashem, y te conviertes en la oveja. Dame, bendíceme, u n g e m e Y nos convertimos en el pueblo de Israel en el desierto. Pero es hora de avanzar, es hora de crecer. Como pueblo, como personas que hemos sido llamados de Egipto. Hemos sido llamados para el Eterno. El Eterno nos entrega su Torah para que nosotros tengamos una vida de altar y de tienda. ¿Por qué? Porque los, el pueblo de Israel, las tribus de Israel vivían en tiendas, en campamentos. Y Hashem puso en medio, ¿qué puso en medio Hashem? El tabernáculo, el altar para acercarse todos los días a ofrecer holocausto. Eso es lo que Él quiere en nosotros, en nuestras vidas. Que nuestras vidas s e a una vida de altar donde dependamos totalmente del Eterno, pero lo buscamos todos los días en su altar. Amén. Eso es lo que quiere el Eterno. Pero llega un momento en que comemos maná, comemos maná, comemos maná y el Eterno no da agua. Nuestras ropas no envejecen y estamos en ese tiempo. Cuando Hashem no s dice, llegó la hora de conquistar tu tierra. Llegó la hora de cruzar el Jordán y pasar a Canaan y conquistar tu tierra. Llegó el momento de tú empezar a caminar por ti mismo. Pero muchos se quedan en dame maná, dame maná, dame maná, dame agua. Muchos se quedan en dame maná. Dame, dame. Y no avanzan, no conquistan su tierra. Y es hora, llegó el momento de avanzar. Si tienes una vida de altar y tienda, es momento de avanzar. Para tú poder avanzar a un segundo altar, debes hacerlo. Para tú poder avanzar a una segunda etapa, tú debes hacerlo. h a c e n restaura, h a c e n te ayuda. Nos habla la historia de Abraham: que Abraham, hubo <ríe> un momento que él estuvo en la tienda, pasó al altar, hizo el altar. Después, después pasó a Betel, a casa de Elohim, a otro campamento. Y ahí hizo nuevamente un segundo altar. Salió de la tienda y volvió al altar. Primero el altar, después la tienda. Después de la tienda vino el altar. También nos cuenta la historia que Abraham tuvo que ir a Egipto por X circunstancias. Y dejó el altar y dejó la tienda. ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar de vida y altar, altar y tienda, muchas veces hemos vuelto a Egipto? O nos hemos ido a Egipto. Y hemos olvidado el altar y la tienda. Dice la palabra que él, después de que vino a Egipto, volvió nuevamente a donde estaba el altar y volvió a invocar al Eterno. Y de ahí pasó a Hebrón. Hebrón es comunión con el Eterno. Hebrón significa comunidad, comunión, íntimo. Entonces, si vemos esto, la historia reflejada en la Torah, espiritualmente nos está diciendo algo: que nuestra vida sea una vida de altar y de tienda, y llega un punto donde nosotros vamos a Hebrón, que es el último campamento donde estuvo Abraham, y pasó el resto de sus días. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pasas de casa del Eterno, que es Betel, llegas a Egipto, vuelves a Betel. Vuelves a invocar al Eterno, y después que el Eterno ha tratado contigo durante tanto tiempo, te lleva a Hebrón, que es comunión íntima con Él. Y ahí empieza la historia de Abraham a tener una comunión íntima, a conocerlo. Porque si ustedes leen la Torah, después de ese evento de Hebrón, resulta que Él estaba con quién? Con su llaverito. ¿Cuál era su llaverito? Lot, y él había dicho el Eterno a Abraham que se apartara de toda su parentela, pero él se había llevado a su llaverito Lot. Y hubo discordia cuando estuvieron en Hebrón, ¿por qué? Porque Lot no estaba en los planes del Eterno, en los planes del Eterno estaba era Abraham, y tuvieron que separarse porque hubo una pelea de ovejas y tal. Y Lot en la montaña dijo: Bueno, para ver. Esos lados de Sodoma se ve bien bonito. Yo me voy para esos lados. Y la tierra de Canaán, que se veía medio árida y medio retirada, Abraham la escogió. ¿Por qué? Porque era lo que el Eterno le había dicho. Abraham empezó a conocer a Elohim. Pero Lot estuvo con Abraham todo el tiempo y también conocía a Elohim. Porque Abraham le hablaba a Lot. Pero Abraham creyó en el Eterno y Lot siguió su propio camino. Muchas veces, ¿quiénes somos? ¿Somos Abraham o somos Lot? ¿Qué somos realmente? Los hijos de Elohim pueden y deben conocer la voluntad del Padre. No hay manera de que esto no ocurra. El conocimiento de la voluntad del Eterno. Se relaciona con la persona y no tiene nada que ver con la técnica. Cuando el Eterno trae a los hombres, a algunos les atrae por medio de su intelecto, a otros les conmueve sus emociones y aún otros por medio de su voluntad. Por lo general, la voluntad es el medio que Elohim menos utiliza para atraer a los hombres. Muchos aman las verdades de la Torah, desean conocer más de estas verdades y esperan que otros puedan ser edificados con ella. s Pasan horas estudiando la Torah y son versados, son eruditos de la, de, la, de la Torah. Cuando no pueden interpretar un pasaje, se sienten frustrados. Cuando creen que pueden interpretar un pasaje, se alegran. t a l a s personas solo se acercan con la Torah, con su mente. No llevan necesariamente una vida del Eterno en sus vidas a propiedad. Hay que admitir que es difícil llevar una vida auténtica sin usar la mente. Pero aquellos que solo tienen una comprensión intelectual de las doctrinas no experimentan la vida que el Eterno quiere en sus vidas. Hay otro grupo de personas que no son tan brillantes, que no son tan eruditos de la Torah, no son muy versadas, pero tienen mucho celo por la Torah. Hay con quienes se sienten identificados ustedes. Ríen y lloran con gran facilidad. Tienen sus emociones a flor de piel. Cuando tocan la Torah son conmovidas fácilmente. La oran solamente cuando sienten que algo en su interior se mueve. En su celo les hablan a todos de la Torah con denuedo, con facilidad, hasta que hacen muchas veces afónicos. a donde quiera que van, llevan consigo un aire de emotividad. Pero cuando su celo se desvanece, ni siquiera 10 personas lograrían hacerlos mover un solo centímetro. Tales personas tienen un alma fuerte, pueden avivarse fácilmente y pueden avivar a muchos cuando sus corazones están ardiendo. Pero, pero, cuando sus emociones bajan, cuando la ola de sus emociones baja, no pueden llevar a nadie a los pies del Eterno. Tocan a otros con su emotividad. Cuando se encuentran avivados, tienen un buen concepto de sí mismo. Pero cuando se enfrían, nada hará que los haga emprender algo y son inútiles para el eterno. Creo que aquí no hay mucha explicación. Están los que tienen mucha Torah, pero no la hacen. Y están los que la hacen, pero no tienen mucha Torah, porque son efusivos, emocionalistas. No, Yo hago todo esto ahorita por el eterno y de repente pasa un tiempo de quietud y te desinfla. Yo voy es con todo. Hay unos que dicen: Yo busco la Torah, el intelecto, y sé, yo sé esto, yo escucho esto, y el rabino tal, y el s o h a r y la Kábala, y la Torah me dice esto, los Midashim, r todo. Y guau,、wow, de verdad que uno los escucha y uno, guau,、wow, tremendo. Pero muchas veces se transforman en címbalos, en platillos que suenan, shh, o como un fuego artificial. ¿Cuántos han visto un fuego artificial de esos que explotan tres veces, pla, pla, pla? Y tú los ves y tú dices, guau,、wow, qué impresionante. Y de repente cuando se apaga, hasta ahí llegó el fuego artificial. Entonces, muchas veces, ¿por qué? Porque son personas que son muy eruditas, son personas que realmente estudian la t o r á pero no la hacen, no la cumplen, solamente hablan de ella, pero no la viven. Y están los otros que no son muy eruditos de la t o r á Pero van con todo. Nah, yo sí, yo sí me voy a c i n c u r s i d a d Y ahora sí, yo voy a hacer todas las oraciones en la mañana. Porque yo tengo ahorita todo el celo y todo. o b u a Voy por todo por el eterno. Y ahí van, embalados. ¡Fum! Tú los ves. Como un cohete. ¡shu! Durísimo. De repente se empieza a acabar la gasolina, mi hermano. Y cuando se acaba la gasolina, eso no quieren ni orar. No quieren ni levantarse. Y no quieren hacer nada. Porque son movidos por sus emociones. Y lo que el Eterno quiere es que tú tengas Torah. Y con la emoción, el fuego que tú tienes. Esa Torah sea vivificada en tu vida a través de Mashiach y e s h ú a Y cuando tus emociones bajen. Y te empieces a desinflar. Entonces la t o r á te va a empezar a dar gasolina. Y cuando tu、eh, conocimiento por la t o r á sea grande, puedas ser tan humilde para aceptar consejos de todos los demás. Y puedas entender la emoción y el celo de muchos. Porque así como entramos en el conocimiento de la t o r á También debemos tener el celo por cumplirla, que es el deber de todos. No, que la Torah me dice que haga esto y esto, y yo sé, porque la Torah, mira, pero esto lo dice aquí, mira, esto lo dice en Éxodo, e n Levítico, y también lo dicen los profetas, mira, y también el Brijadachá, es que el Brijadachá lo dice y tal, y bueno y tal, pero lo estás haciendo, no, bueno, este, yo tengo que analizarlo, yo tengo que pensarlo, yo tengo que meditarlo, este. El Eterno me revelará. El Eterno me dirá. Mientras los otros que no son tan eruditos solamente escuchen, solamente escuchan. Mira, ¿sabes qué? La Torah dice que hay que hacer esto. ¡Ah! ¡Um! Yo voy, yo lo hago. Porque yo lo quiero hacer. Sin mucho conocimiento, sin mucho pensarlo, sin mucho analizarlo tanto. Voy y lo hago. Pero entonces, cuando lo hacen y están afanados haciéndolo, de repente se empiezan como a desinflar. Y ya la emoción se acaba. Y cuando la emoción se acaba y no tienes Torah, entonces f l a q u e a te alejas, te desvías y te vas para otro camino. Cuando nosotros tenemos mal carácter, cuando nosotros tenemos cosas que realmente entorpecen nuestra comunicación real con el Eterno. Entonces, que nos damos cuenta que empezamos a tener una distancia. El pecado nos aleja del Eterno. Y muchas veces nuestro carácter, la forma de ser de nosotros, nos aleja del Eterno. Y cuando nos alejamos del Eterno, entonces empezamos a tener una comunicación ineficaz con el Eterno. Y empezamos a fallar en entender cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Él quiere poner fin a nuestra parte exterior. Él quiere poner fin a nuestra vida de tienda. Él quiere una vida de altar. Para Él consagrar tu vida de tienda, para Él consagrar tu trabajo, para Él poder santificar tu trabajo, tu vida familiar, el, el, el, el lugar donde tú te desenvuelves, tienes que obligatoriamente llevar una vida de altar. No hay otra forma. No hay otra, no existe otra forma. Si no llevas una vida de altar, no vas a avanzar. Si no llevas una vida de altar, Él no va a santificar tu tienda. Si no llevas una vida de altar, una comunión íntima con el Eterno, no vas a poder avanzar. El propósito del Eterno en tu vida es que tengas una vida de altar en la presencia del Eterno. Amén. Ya para terminar. No podemos ser como las olas del mar. No podemos ser como las olas del mar. Que un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Debemos tener dominio propio sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros pensamientos. El buscar al eterno debe ser constante, en línea recta y creciendo constantemente. No podemos llevar una vida espiritual de arriba hacia abajo y arriba y hacia abajo. Estamos, y lo creo con todo en mi corazón, que estamos siendo revelados en santidad, que estamos entendiendo el mensaje verdadero para buscar al eterno como debe ser, porque muchas personas se están perdiendo. La contaminación está llegando a las congregaciones secularmente. No, que vamos a poner luces porque así la gente se hipnotiza más. O vamos a poner este tipo de música porque así la gente se emociona. Creo que la otra vez hablamos de esto. Prácticamente vamos a mundanizar nuestro mensaje para que el mundo lo pueda entender mejor. Cuán equivocados estamos. Hashem nos quiere apartados, nos quiere para Él. No quiere que nos contaminemos. Él está mostrando un mensaje. Él quiere que nosotros vivamos una vida de altar y que crezcamos, que sigamos hacia arriba. ¿Que vamos a tener caída? Sí, vamos a tener caída. Y los que hablan de santidad, los que predican de santidad, los que hablan de santidad, por sus mismos hermanos son señalados esperando para ver cuándo cae. ¡Qué triste es eso! Qué lamentable es eso. Que veamos hermanos que lo vemos orando y todo lo demás. Y al primer defecto lo señalamos. Al primer defecto lo, lo denunciamos. Y eso está mal. Eso está mal. Porque cuando haces un llamado a santidad, entonces la gente te va a señalar. Cuando tú empiezas a hablarle a los demás de la palabra del Eterno, ¿cómo te va a santificar? r e s a O, cómo va a santificar a los demás, te van a señalar. Y están esperando para ver cuándo tú caes. Pero no desfallezcas. No desfallezcas. No desfallezcas porque el Eterno quiere levantarte. e q u e vas a caer? r q u e vamos a caer? Sí, estamos propensos a caer. Y el enemigo está esperando que tú caigas. Sí, el Yeséjar á está esperando que tú caigas y cometas errores. Pero ¿saben qué? No hemos vuelto una generación victoriosa. Una generación que entiende el mensaje del Eterno. Que a ú n cuando tú caes, te levantas. Cuando tú caes, te levantas. Cuando tú caes, te levantas. Y ese es el miedo que tiene el enemigo para nosotros. Porque no hemos vuelto una generación que entendemos el mensaje del Eterno. Y aunque nos caigamos, nos levantamos y sabemos que Él nos va a recuperar. Que Él nos va a levantar. Porque confiamos en su poder y en su palabra. Y en esa generación estamos dispuestos a vivir. Requisitos para conocer la voluntad del Eterno. Y ya esto es para culminar. La voluntad del Eterno solo es revelada. Y quiero que me escuchen. Que hasta aquí esta es la respuesta. ¿Cuál será la respuesta? La voluntad del Eterno solo es revelada a quienes han consagrado su voluntad a Él. Repito. La voluntad del Eterno solo es revelada a quienes han consagrado su voluntad a Él. No es tan importante conocer tanto la voluntad del Eterno. Más importante es hacerla. Porque muchas veces, a y yo quiero conocer tu voluntad, Padre. Pero el Eterno lo que quiere es que tú la hagas. La única forma de tú entender la voluntad del de Padre en tu vida es que tú te consagres a Él. Que renuncies a tu voluntad. ¿Quién nos enseñó eso? Mashiach Yeshua. En el huerto de Jesamaní, cuando estuvo orando. Y si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Wow, cuando nosotros renunciamos a nuestra voluntad, cuando nosotros renunciamos a nuestro yo, cuando nosotros renunciamos a lo que nosotros queremos, cuando nosotros renunciamos hacia dónde queremos ir como individuos, cuando nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad, entonces es que podemos escuchar y entender la voluntad del Padre. Están entendiendo el secreto. Entonces, el secreto es renunciar a tu voluntad para tú entender la voluntad del Eterno en tu vida. Porque Él quiere que muramos. Él quiere que nosotros nos entreguemos completamente. Una vez un rabino con su talmid iban por un jardín. Después de un rato se cansaron y se sentaron debajo de un árbol. El talmid le dijo al rabino: Hay una estrella brillante en el cielo que no puedo verla porque una hoja me impide verla. Rabino, si alguien se me acerca y me habla de las muchas maneras de yo ver la estrella, no podría verla, aun cuando los métodos de observación que me sugirieran puedan ser muy buenos. La razón es que mi posición, donde estoy yo puesto, no es la indicada. Estoy en el lugar equivocado. Las palabras que le dijo este talmid al rabino quedaron aún frescas en su mente. Él quedó meditando en eso. El talmid le explicó que una pequeña hoja puede impedir que veamos la luz de una enorme estrella. El rabino dice: Muchas veces las cosas muy pequeñas ocultan la voluntad de l o í n m Si después de buscar la voluntad de Elohim muchas veces no tienes una visión clara, la solución no es cambiar el método, sino la persona. Hay que estar dispuesto a obedecerlo. Y muchas veces las pequeñas cosas nos impiden ver la voluntad del Padre. Quiero terminar en 1 Samuel 15. Cuando. Shmuel le dice a Saúl: Tienes que ir a donde los Amalecitas. Amalec fue el pueblo que impidió pasar a Israel en su trayectoria hacia Canaán. Y Hashem, la voluntad de Hashem, fue decirle a Shmuel que le dijera a Saúl que tenía en el versículo 3 del 15: dice, Ve ahora y ataca a Amalec. Consagrad al exterminio todo lo suyo sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey y oveja, camello y asno. A todo. Esa era la voluntad del Padre. Había que preguntarle, solamente hacerlo. Cuando Saúl llega, que hizo todo lo que hizo, los que quieran leerlo lo pueden leer. Me gusta mucho a partir del 13 que dice: Entonces, Samuel fue a ver a Saúl y Saúl le dijo: Bendito eres tú de Adonai, he cumplido el mandato de Adonai. Claro, los que han leído esto saben que no cumplió completamente, porque no mató al rey y no mató todo el ganado, sino que mató lo peor del ganado. Lo mejor del ganado se lo llevó. Muchas veces la gente dice: Mira, tienes que dejar todo eso, pero a ti te aparece que no, esto como que está bien, este ganado está, está sabrosito y yo lo puedo traer para donde el eterno, porque yo lo puedo ofrecer hasta el eterno y todo. Y muchas veces nosotros arrastramos eso. Y ya le voy a explicar por qué es la, la historia de esto para terminar. Cuando dice, Bendito eres tú de Adonai, he cumplido el mandato, le dice Saúl en el 13, en el 14. Pero Samuel le respondió, Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos y el mugido de vacas que estoy oyendo? oyendo. Ese gemido de ovejas y de vacas. Son las desobediencias que nosotros llevamos ante el Eterno. ¿Y quién está ahí? El enemigo anotando. Anotando rapidito. En la mañana, el muchacho, la madre le dice: Mira, hijo, va a llegar tarde. Este, apúrate. No, ¿qué me va a decir tu mamá? No me digas nada, que no sé qué. Y el enemigo agarra y la lista le faltó el respeto a su madre. Chácate. Empieza a notar. Mira, que ya te hice la comida para que te la lleves. No quiero nada que me dé. Nueve y media. Ta, volvió a insultar a su madre.、Pac. Llegó al colegio. ¿Qué hizo en el colegio? Ah, se copió en un examen. ¿Será que me puedo copiar? Y obviamente el enemigo, claro que sí, vale, puedes hacerlo. Pam, pam, y se copia. Y lo anota el enemigo. 11 y cuarto de la mañana. Ta, se copió en un examen. No, que de repente salió, al,、uh, salió del colegio. O、oh, los hombres que salen después del trabajo. Ah, y pasaron unas muchachas ahí.、Uh, la mirada se fue. Anotado. A la una de la tarde estuvo mirando lo que no debe ver y deseando lo que no debe desear. Pácata. c h u i t i No, que la mujer vio que ese hombre sí se viste bien, no como su esposo. Anotado. Chiquiti. También anotado. Pácata. No, que aquella hermana se viste mejor que yo, eso no puede ser. Envidia. Pum, tacata. ¡Chuc! Anotadito. Tacata. Y así lo fue anotando. Así fue anotando. Entonces, cuando queremos acercarnos al altar, a la presencia del Eterno, tenemos ese poco de cosas atrás, como Saúl. No, pero es que yo he hecho tu voluntad, Padre. Aquí vengo a ofrecerme como un holocausto. Y resulta que atrás están sonando las ovejas. s v e e e e e Y la vaca muuu. ¿Por qué? Porque son las desobediencias que tú haces diariamente cuando tratas de acercarte al Eterno. Él quiere obediencia. Que tú hagas, no que analices. Que lleves una vida entregada totalmente en altar. Que tengas una vida de altar y de tienda. Shabbat shalom.